El compromiso del Gobierno, tanto Nacional como el Gobierno Departamental, consiste en los siguientes puntos. Primero, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Salud, nos va a entregar en los próximos 15 días, en las próximas dos semanas, la suma de $16 mil millones de pesos. Además, nos van a dar unos insumos a partir del lunes próximo. Igualmente, nos comprometimos nosotros a hacer una reestructuración y presentarla al Gobierno Nacional a través de la nueva red, nueva visión de red hospitalaria para el departamento del Tolima necesitamos facultades de la asamblea desde luego para ello y también desde ya vamos a aplicar unas restricciones en cuanto se refiere a mano de obra que, de, que tenga que ver con la parte administrativa porque necesitamos fortalecer la parte asistencial y no la parte administrativa entonces estos pasos tienen que darse y buscar a través de la gerencia del hospital también otro compromiso que se analicen Las conciliaciones con las diferentes EPS para buscar platas que todavía nos faltan por pagar. Tienen deudas aproximadas de mil millones de pesos y por lo tanto necesitamos cubrir esas deudas para poder también cubrir nuestros pasivos que tenemos adquiridos. Todo el fundamento de la situación crítica que ha vivido el Hospital Federico Lleras tiene dos razones. Primero, Y la parte esencial, que es la estructura de la política de salud en Colombia a través de las EPS, que se llevan la plata, no pagan y mucho menos pagan los servicios. Así que esa es la razón fundamental y por eso está luchando todo el sistema de médicos del país, todo el sistema de la salud del país, porque se desliguen totalmente de la reforma política, de la reforma eh, de carácter eh, estructura estructural de la, de la salud en cuanto se refiere a a las EPS que no se han tenido en cuenta para nada. Y en segundo lugar, que las malas administraciones que ha habido gerenciales en el hospital, no solamente eh, la anterior ni las otras, muchas incluyendo seguramente esta también, son responsables verdaderamente en parte de que no se haya visionado mucho tiempo atrás el problema que hoy vive el hospital Federico Lleras Acosta, que es inviable desde el punto de vista financiero. Entonces esas circunstancias tan importantes tenemos que entrar ahora nosotros, quienes no tenemos responsabilidades de ninguna clase frente a esa situación caótica, tenemos que poner el pecho ...a la brisa para cara adelante este eh, hospital... ...tenemos la responsabilidad, el gran reto... ...de entregar al Tolima un buen hospital... ...antes de terminar nuestro gobierno. bueno dentro de estos recursos... ...se contempla el pago de salarios... ...y también buscar una solución con los médicos... ...para que retornen a sus sitios de trabajo. Sí señora, es para el pago de salarios... ...de, de pasivos laborales... ...y también de que continúe funcionando... ...normalmente el Hospital Federico Lleras... ...pero además tenemos la posibilidad de que... Eh, ...unas eh, unidades... de médicos, de otra naturaleza, eh, a las mismas universidades del Tolima quieren entrar a tomar en un sistema de construcción especial la clínica del Limonar. Para ellos normalmente es congelar, de un poquito al, al Hospital Federico Lleras y hacer una labor complementaria, sino también pagarle unos dineros al Hospital Federico Lleras, como quiera que necesitamos. trabajar eh, de manera óptima con la comunidad. Lo que sí garantizamos, sea cualquiera la decisión que se tome en cuanto al futuro del Hospital Federico de Lleras, es garantizar que haya buena prestación de la salud